¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Clásicos del Rock. Mi nombre es Mauricio Oejar y, como siempre, los estaré acompañando en www.radiospacio.tk、eh, con nuestro programa Clásicos del Rock. Por supuesto, nos pueden escribir a r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m Como ya lo hicieron algunos, y por eso ganaron algunos premios que son gentileza de nuestros gentiles patrocinadores. Por ejemplo, teníamos una fotografía estudio, gentileza de OS Producciones Audiovisuales. Esta fotografía se la adjudica nuestra amiga Alejandra Quiroga. También teníamos sándwich y bebidas para dos personas. Esto se lo lleva nuestro amigo Cristian Torres. Esto es gentileza del local de comida rápida, Don Cangrejo. Y la botella de ron, la tan apetecida botella de ron, que es gentileza de la botillería Santo Remedio, se la adjudica nuestro amigo Marcos Cerda. También teníamos una hora de ensayo, que es gentileza de las salas de ensayo de Power Music. Esto lo, la puede hacer efectiva el señor Miguel Pizarro. Y las dos cervecitas bien heladas ahí en el bar Rincón Ciudadano、eh, son para nuestro amigo Marcelo Cortines. Por supuesto, gentileza del bar Rincón Ciudadano. Queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados hasta el próximo viernes, es decir, durante toda la semana que está al aire el programa. Un datito no menor para que puedan hacer efectivos sus premios. Bueno. Y、dicho esto, las felicitaciones a todos nuestros auditores que han ganado.、Eh, también la invitación a todos los que no lo han hecho aún para que se comuniquen con nosotros a radioespacio.hotmail.com por los premios que nos otorgan nuestros gentiles patrocinadores. Pero vamos de inmediato a la música, porque como todos ustedes saben, Clásicos del Rock pretende. Recorrer a los mejores exponentes del rock clásico. Y una muestra de ello sería la banda que nos acompaña, los chicos de Van Halen. El tema: Jump. acompañaba van h a l e n buena banda van h a l e n bueno esto es una banda estadounidense de hard rock que bueno es llamada así por los hermanos eddie van h a l e n y alex van h a l e n en guitarra y batería respectivamente déjenme contarles que el primer álbum de la banda de van h a l e n ya un, llevó por nombre van h a l e n simplemente un homónimo En el año 1978. Pero este álbum es ampliamente considerado como un hito en la historia del rock. Con este primer estreno, la banda se estableció como líder en el emergente y desafiante mundo del hard rock en los Estados Unidos. En particular, el, el guitarrista de la banda, Eddie Van Halen, que extendió rápidamente su fama gracias a su técnica y sensibilidad musical. ¿no? Eh, hoy en día está, es considerado como uno de los guitarristas de rock más innovadores e influyentes de toda la escena. Y otros muy influyentes fueron los chicos de Scorpions, esta banda alemana de hard rock y heavy metal ligero, fundada en Hannover en el año 1965, que se hicieron famosos por canciones como. ロキュー・ライカ・ハイハーンをウィッド・オブ・テ・チェイム。お、いっく s t i l と Loving You、like Scorpions, Still Loving You.、Eh, queremos recordarles que se conecten a la página para escuchar el programa central de Radio Espacio. s q Un e u programa bastante distendido, un programa más ameno, ¿no?、Eh, ahí donde estamos con mi gran amigo Alex Hernández. Así que recuerden, solo tienen que c l i c e a r en www.radioespacio.tk y podrán escuchar el programa central de Radio Espacio. que ofrece varias secciones. tiene muchas más secciones que clásicos del rock porque clásicos del rock busca、eh, recorrer la historia de la música y que hablen solamente las guitarras y todos los instrumentos ellos son los protagonistas de este espacio de esta radio urbana como es radio espacio los chicos que nos acompañan a continuación son los chicos de aerosmith que es una prominente banda de hard rock estadounidense no Formada por Steven Tyler, que ejerce ahí en voz, teclado y armónica, que también la toca Steven Tyler. También está acompañado por Joe Perry en guitarra, líder y coros, por Brad Whitford en guitarra, Tom Hamilton en bajo y Joy Kramer en batería. Ellos se iniciaron a principios de la década del 70 y esta banda ha influenciado. A una cantidad de grupos innumerables, a, y a grandes grupos de la talla de Bon Jovi, Guns N' Roses, Metallica o Motley Crue, entre otros. Así que no más palabras, vamos a escuchar a los chicos de Aerosmith y el clásico Dream On. Nos Han entregado una magistral clase de cómo hacer una balada con el toque de rock, así como también nos, nos entregaba la misma, el mismo formato c n la banda Scorpions anteriormente.、Eh, bueno, nosotros queremos agradecer a nuestros gentiles patrocinadores que son los que nos apoyan en esto, que son los que creen en la radio urbana, comenzando por OBS Producciones. audiovisuales en internet los encuentran en www.obs.cl su mail de contacto es o b s o b s c l y para una comunicación más directa al número telefónico es al 746-4158 y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia también nos acompaña local de comida rápida don cangrejo ubicado en Alameda 4151. Y para todo el sector, a h í Alameda General Velázquez que hagan sus pedidos de esta exquisita y estupenda comida de los amigos de Don Cangrejo, solo deben llamar al 779-8518. Su horario de atención, muy importante, que es de lunes a jueves, de 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana. ¿Ok? Y viernes y sábado, también abre las 10 de la mañana, Solo que terminan su atención a las 6 AM, a las 6 de la madrugada. Así que ojo para que se acerquen al local de comida rápida Don Cangrejo. También nos acompaña Botillería Santo Remedio, ubicada en Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Ahí para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en todos los tragos y licores que nos ofrecen los amigos de Botillería Santo Remedio. También nos acompañan las salas de ensayo de Power Music, ubicadas ahí en Eis Aguirre,、eh, con San Isidro en la esquinita, donde está Edgardo, nuestro gran amigo. Y en internet nos pueden ubicar en www.powermusic.cl.、Eh, su mail de contacto es. Powermusic.cl. Hotmail.com Y el número telefónico para hacer los pedidos de su hora, reservar su hora como corresponde para que puedan ensayar en estas estupendas salas, es el 634-8917. También nos acompaña el bar, Rincón Ciudadano, ubicado ahí en el centro de Santiago, ¿sí? en calle 18105A. Una cuadrita y un poquito más hacia adentro, desde Alameda, está el bar Rincón Ciudadano. s Que ojo, los días jueves tiene música en vivo. ¿eh? Y bueno, su horario de atención es de lunes a viernes, desde las 12, desde c u a n d o comienza la tarde, desde las 12 hasta lo que dure, ¿no? Porque los chicos de Rincón Ciudadano s ahí se ponen la camiseta con la pega y están. Hasta que dure la buena onda. Así que recuerden, estos son nuestros gentiles patrocinadores a quienes agradecemos creer en esto. La Radio Urbana. Y nosotros también los promocionamos en nuestro espacio Clásicos del Rock. purple unos chicos que no podían faltar a la cita de clásicos del rock esta banda de hard rock británico que bueno son uno de los máximos exponentes del, del género ¿no? junto a sus contemporáneos de l e d Zeppelin y black sabbath y entre otros que son los que se vieron en la cabeza en e s t e m i n u t o que dejaron un hito marcaron un hito en l lo que es el rock bueno Deep Purple han pasado una no despreciable suma de una cantidad de músicos que. Bueno, por ejemplo, los integrantes actuales son Ian g i l l a n en voz, Steve Morse en guitarra, Roger Glover en bajo, John Airey en teclado y Ian Page en batería. Estos cinco notables músicos son los que están actualmente. Conformando a d e e Purple. p Pero anteriormente estuvieron otros notables músicos de la talla de Rod Evans en voz, David Coverdale, que también estuvo en voz, y otro que estuvo en voz también fue Joe Lee Turner. ¿Ya? En guitarra pasaron eminencias como Richie Blackmore, señor Joe Satriani y Tommy b o l i n Estuvieron ahí haciendo. Sacar chispas a la guitarra, ¿no?、Eh, también en bajo estuvo el señor Nick Samper y el señor Glyn Hughes, que estuvo en bajo y también estuvo en, en voz en algunos temas. También en teclado estuvo el señor John Lord. Así que es una notable cantidad de músicos y no solo c a n t i n a d s sino que una, de una calidad exquisita en la. Es la aplicación de cada uno de los instrumentos, ¿no? Eso es lo que, lo que ha tenido y lo que deja Deep Purple. Y lo que siguen son unas eminencias en lo que es la música, en lo que es la psicodelia y el rock.、Eh, son los chicos de Pink Floyd y el tema: Comfortably Naps. Floyd、nos acompañaba aquí en clásicos del rock bueno la historia de pinkfloy d parece tiene muchas versiones ¿no? porque parece haber concluido en el disco de w o r l d porque el álbum t h e final cut fue completamente monopolizado por roger waters por lo cual a veces se le considera más bien como su primer disco en solitario Así también, el álbum A Momentary Lapse of Reason fue concebido básicamente por David Gilmour.、Eh, y este es más bien considerado como su tercer disco en solitario. Sin embargo,、eh, muchos califican al último álbum de Division Bells como un retorno a un estilo más, mucho más Parecido al Pink Floyd original, ¿no? Excepto precisamente por la, la ausencia de Waters. Bueno, Pink Floyd no, no ha grabado un disco de estudio desde 1994, y sin embargo, aún no existe una separación oficial de la banda, sino que se encuentra en un periodo de stand-by, por así decirlo.、Eh, bueno, excepto por la, la presentación que, que tuvieron en el Live Aid. Que todos disfrutamos y agradecemos, ¿no?、Eh, bueno, pero tampoco han tocado juntos desde entonces.、Eh, Pink Floyd. Qué notable grupo, ¿no? Así que, ojo con Pink Floyd. Esperamos que estén juntos nuevamente y sigan haciendo las suyas en su calidad musical. Twisted Sisters, we're not gonna take it. Twisted Sisters Qué buen tema de un rock clásico, ¿no? Bueno, aunque la banda fue formada por J.G. French en el año 1973, todas sus canciones fueron escritas por el vocalista d e e s n i d e r Los éxitos del grupo incluyen como el tema que escuchábamos recién, Werner Gonna Take It. Y I w a n n a rock, ¿no? Grandes,、eh, notables temas. Ambos popularizados por la continua aparición en MTV en los años 80, cuando MTV era, era otra cosa, ¿no? Bueno, muchas de las canciones de la, de la banda exploran conflictos de, de padres contra hijos y critican básicamente el sistema de educación. de aquellos años bueno y el señor que nos va a acompañar ahora agradece a la gente es un tipo muy agradecido de todo lo que le ha dejado el rock estamos hablando del señor joe c o c k e r bueno él en realidad se llama john robert c o c k e r así que Ese es el nombre del señor Joe Cocker, que nació el 20 de mayo de 1944 en Sheffield, Inglaterra. Y es uno de los í c o n o s que en 1969 participaron en el Festival de Gustav. Bueno, interpretó en ese entonces canciones como Delta Lady. Y el tema que vamos a escuchar a continuación, que es la cortina de un gran maestro como es Don Pirincho.、Eh, with a little help from my friends. Lay on need,、Let、me, y o u r ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.、Yet. Oh, baby, how you lie? All I need is my body. I'm saying, I'm gonna get.、High. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I tell you, don't、no, be s a d no more. All the time, yeah. What do you see when you turn o u t the light? I can't tell y o u but it sure、so、feels like mad night. Don't you know I'm gonna make it with my friend. A help from my friend? I promise myself I'll get back. A help from my Said I'm gonna try it with a ayuda a de mis amigos no yo c o c k e r nos acompañó aquí en clásicos del rock bueno、eh, ya ha sido bastante bueno haber estado ahí en o u s t o no se han intentado hacer un par de cosas q u esperamos sigan tratando de lograr como el rock en río u otros eventos que han habido por ahí Eventos que más de nuestra era. Y lo que sigue es el maestro de maestros. No puede haber influido más bandas la persona que nos va a acompañar a continuación. Me refiero a Don Bob Dylan. Bueno, el nombre de Bob Dylan es Robert Allen Zimmerman. Nacido el 24 de mayo de 1941. en Minnesota, Estados Unidos. Él es considerado como uno de los compositores y, y músicos de folk y rock más influyentes, como recién decía, y prolíficos del siglo XX, ¿no? Así que, y de hecho ha sido nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura, algo no menor.、Eh, Bueno, el 13 de junio de 2007 le fue concedido el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Estamos frente a toda una eminencia de la música. Sin más palabras, dejemos al maestro con el tema Like a Wrong Stone. You dressed so fine, t h r o u g h the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say, beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. proud about having to be scrounging You know, you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get. Vacuum of his eyes and say, Do you want to? はい。<音楽> El maestro, el maestro de maestros, Bob Dylan. Siempre un agrado escuchar a, a Bob Dylan, ¿no? Bueno,、eh, chicos, queremos recordarles que tenemos concurso, ¿no? Para que ustedes también ganen algunos premios que tenemos por ahí. Gentileza de nuestros gentiles patrocinadores. Por ejemplo, tenemos una fotografía de estudio. Gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También tenemos sándwich e s y bebidas para dos personas. g e n t i l e z a del local de comida rápida Don Cangrejo. También tenemos una botella de ron. Gentileza de la botillería Santo Remedio. Y tenemos una hora de ensayo para tu banda. Gentileza de Power Music. Y por supuesto tenemos dos cervecitas bien heladas. En el bar Rincón Ciudadano, por supuesto, gentileza de nuestros amigos de Rincón Ciudadano. Así que dicho esto, nos empezamos a despedir hasta, hasta una nueva edición de clásicos del rock. Y la gente nos va a despedir con la música, como siempre.、Eh, son los chicos de Eagles. Pero no sin antes agradecer su presencia tanto en el programa central como es Radio Espacio y en este Clásicos del Rock. Les recordamos que para participar de los premios solo deben enviarnos un mail a r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m y ya estarán participando por uno de los cinco premios que tenemos de nuestros gentiles patrocinadores. Por mi parte me estoy despidiendo. Les agradezco haber escuchado este, esta, la tercera edición de Clásicos del Rock. Y los invito a seguir conectándose a www.radiospacio.tk, donde vamos a tener algunas novedades pronto, muy pronto ahí en el programa central, ahí con mi, mi gran amigo Alex. Y, y nada, solamente dejarlos con la buena música de Eagles, que nos va a dejar un tema. Un tema notable que, que fue un número uno en todo el mundo, pero una versión que aquí en Clásicos del Rock nos gusta mucho, como e s la versión de Hotel California en versión acústica. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias por todos. Hasta siempre, nos vemos. The corridor thought I heard them say, Welcome to the hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the hotel.、California. Our friends, h a v e they dance d in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to fall. Calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely f a c e Living it up at the Hotel California. They're s a l I n knives, but they just can't thing g kill I I they the beast Last thing I remember, just Last but was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax e d at the nightmare we are programmed to see. You can check out it.